Dame una dia més 25 y este 25. Convocamos a todas las fuerzas del campo popular a repensar lo actuado hasta acá, a darle a la lucha, a nuestra lucha, un sentido, el mismo sentido que le impusieron las mujeres y los hombres a la gesta de mayo un sentido que permita la organización necesaria para resistir y combatir este embate imperial. Aquel 25 de mayo, hombres y mujeres de la patria dieron una demostración de que salir del estado de coloniaje era posible. Este 25 de mayo de 2024, organicémonos bajo las mismas ideas, las ideas de nuestras heroínas y nuestros héroes de la patria que tienen esa rica historia de lucha de nuestro pueblo argentino salgamos a dar la pelea necesaria para enfrentar a nuestros enemigos y conseguir el objetivo tan deseado el triunfo de las tres banderas permanentes y perdurables la patria justa la patria libre ...y la patria soberana. Se viene asomando... ...el sol del 25... ...y vamos llegando a los 28... ...el movimiento popular Los Pibes... ...está pronto a festejar su aniversario... ...con las mismas ganas, el mismo empuje... ...y sobre todo, la misma convicción... ...que aquel 25 de mayo de 1996... ...que nadie se salva solo... ...en este camino, fuimos de todo... ...lo que la realidad pedía, lo hacíamos... ...con muchísimos errores, por supuesto... ...pero siempre aprendiendo... ...inventando el trabajo... ...desde nuestras trincheras de lucha, siempre... ...fuimos comedor, cuando hubo hambre... Fuimos trabajo en época de desempleo. Fuimos formación y capacitación cuando nos querían ignorantes. Fuimos abrazo en tiempo de pandemia. Somos siempre compañeros, prontos a tener un feliz cumpleaños. Muy buenas tardes, buen viernes, 16 horas 7 minutos en esta FM Riachuelo y en este Al Gran Pueblo Salud, en vivo Con mi super compañera Patricia Marelo, buenas tardes Hola Chani, me encantó lo que escribiste Me emocionó, es hermoso lo que acabas de decir Simplecito y muy pocas eh, Palabras Para todo lo que es y si significa Nuestro movimiento popular Los Pibes Mañana Tendremos tiempo de festejarnos, es festejante de tiempo Pero hoy sí celebramos, uh -huh. festejamos Y abrazamos a nuestro operador JR en su día Eh, un abrazo para él y para Ludmi que nos está dando una manito ahí Y que por suerte el... contamos con ellos para Hoy es salir el día adelante. del operador técnico de radio Y no trajimos torta, o sea que el, ¿Sí? el año, no? el sí año no, que Jaca. viene Ah sí, trajiste Una torta. porción pero ya es Y eh, bueno, vamos a ir eh, hablando de lo que vamos a tener en este programa del día de hoy Que venimos remando, se podría decir Porque tiene que ver un poco con... ...con uno de los temas que vamos a, a estar tocando en esta tarde... Eh, ...como siempre, obviamente, nuestro Noto Inferno estaba... Uh -huh. eh, ...vamos a estar recuperando unas entrevistas... ...que le hicieron a los compañeros que estuvieron ayer... Eh, ...en la puerta de Capital Humano del Ministerio... Uh -huh. eh, ...dos de nuestros compañeros que pusieron la voz... ...y nos pudieron comentar eh, de qué iba y por qué... ...este pedido y esta medida de lucha del día de ayer... ...la fila del hambre... ...exactamente... Y también vamos a tener una entrevista que le hicieron los compañeros de, de Radio de La azotea allá en Mar del Plata, a nuestro compañero Lito Godrelo, nuestro secretario de Derechos eh, Humanos de la UTEP y coordinador nacional del Movimiento Los Pibes, eh, con, eh, ¿cuál era el tema? En este caso, la Patriota Cero, uh -huh. podría decir, es, ese es el nombre, pero es nuestra tercera flota allá eh, en la costa, eh, una lancha que, que la economía popular, que el movimiento ha, ha puesto a flote justamente, valga la redundancia, y los compañeros hicieron una entrevista sobre esto, así que la recuperamos para poder también escucharla nosotros, y vamos a tener también... Eh, lo, eh, ¿Cómo era esto...? Y sí, que vamos a rec recuperar de alguna manera todo lo que se viene dando durante esta semana ¿no? este El subsuelo de la patria sublevado Una vez más vamos a, a ir repasando y nebrando en las voces de Lito y de otros compañeros Como Martín, como la compañera que estaba en la fila del hombre Las diversas hombre. luchas que se sí. vienen realizando Tanto de los trabajadores docentes como de los estatales, la industria, los comercios, las organizaciones populares, los vecinos. Gran parte de ellos silenciados por la hegemonía comunicacional que agita para el gobierno o siembra desesperanza. ¿Cómo tenemos que hacer una lucha comunicacional para no sembrar esa desesperanza? Todo lo contrario expresar y reflejar las miles de voces anónimas que le dicen basta al atropello de los gobiernos nacionales y provinciales y ver cómo el pueblo organizado construye alternativas mientras resiste. De hecho, nuestros compañeros del Movimiento Popular Los Pibes nos van a contar cómo transitan esta lucha con dignidad en todo el país. Desde este pequeño, eh, humilde, pero provechoso lugar vamos a estar eh, escuchando a todos los compañeros y obviamente abrazamos de acá a todo el movimiento popular los pibes en todo el territorio argentino especialmente misiones un abrazo grande vamos con un temiza y ya venimos Buenas Cava Homenaje a Haroldo Conti Este es mi lugar de combate y de aquí no me moverán El sábado 25 de mayo a las 18, 30 horas En el Centro Cultural de la Cooperación en Avenida Libertador 8151, ex ESMA, en una actividad gratuita y libre estarán Juan Santurain, Turuna Mercado, Ángela Pradeli, María Ignacia Bollevider y Francisco von Bauchen, homenajeando a el queridísimo compañero Haroldo Conti. No hay delito ni irregularidades. Petovelo sufre un revés judicial, archivan la causa de la medicina de alto costo. La campaña iniciada por el gobierno para interrumpir la entrega de medicamentos caros a pacientes con tratamientos prolongados o costosos sufrió un revés. Ercolini desestimó la denuncia de capital humano después de dos fiscales asegurarán que no existe el delito. En el medio, más de 50 personas fallecieron desde diciembre por la discontinuidad del acceso a los remedios. Sofía está pronta al alta y necesita un hogar urgente. Estamos buscando un departamento amoblado y temporal para Sofía. Con lo recaudado se piensa alquilar un lugar para que viva al menos por seis meses. Le solicitamos ayuda e información al respecto. Puede ser un monoambiente o dos ambientes en los barrios de Almagro, Barrio Norte y Boedo. Operativo de lentes y control visual. Lentes completos desde 27.000 pesos, con 30% de seña. Control, graduación y estudio visual computarizado, todo a bajo costo. Organiza patricios al fondo. <coughs> Pueden comunicarse a los diferentes teléfonos. 11-65-28-33-88 o al 11-70-07-56-98. Están en Avenida Regimiento de Patricios, 1685 en el barrio de Barracas y se pueden acercar desde las 15 hasta las 18 horas. Ciudad oculta, el gobierno porteño debe garantizarle el agua potable a través de la medida cautelar que fue dictada por el juez Enrique Lavier Pico, que es titular del Juzgado Federal en lo contencioso y administrativo número 6 de Cava, quien falló a favor de los delegados y las delegadas de la Manzana 32 del barrio, que presentaron un recurso de amparo en conjunto con el Centro para una Justicia Igualitaria y Popular. Bravo por esta noticia. festejos en honor a María Auxiliadora. Confíate, confía y sonríe. Solemnidad de María Auxiliadora, viernes 24 de mayo. Hoy habrá diferentes actividades en la parroquia. 18 o 20 horas rezo del rosario y adoración eucarística. 19 horas, misa solemne presidida por el padre obispo Maxi, obispo de Avellaneda Lanús y a las 20 horas procesión por todo el barrio. Parroquia San Juan Evangelista o la Barría 486 La Boca. Un sueño que hace soñar. que despierte el corazón que parece estar quebrado en pueblo salud continuamos 16 21 eh, seguimos en vivo acá con patrick con jr operando y como les dijimos eh, vamos a traerles dos entrevistas a compañeros que estuvieron ayer siendo parte eh, de lo que fue la fila del hambre frente ...al Ministerio de Capital Humano... Eh, ...es una medida que... ...se viene repitiendo... ...no es la primera vez que nos acercamos... ...los movimientos... Eh, ...porque obviamente es algo que... ...necesitamos visibilizar... ...que está por todas partes... ...que creo que cualquier persona de... ...de Argentina está viendo que... ...no alcanza, que hay hambre... ...que ni siquiera los comedores... ...donde en algún momento... ...las familias hasta han temido acercarse... ...o le ha dado vergüenza... Eh, ...que ha pasado también en pandemia... Eh, ...tienen intención de acercarse... ...pero los comedores están vacíos... ...vacíos de mercadería... ...de recursos para poder llenar esas ollas... ...y darle de comer a esas familias... ...que que se forman... ...en cada barrio, en cada puerta... ...de esas casas devenidas en comedores... ...porque muchas veces son casas de compañeros y compañeras... ...y eso... Fueron y lo replicaron e hicieron una gran muestra a los compañeros ayer en la calle, en la puerta del capital del Ministerio de Capital Humano para visibilizar eso que está pasando en los barrios, pero que parece que los de arriba, ¿no? O quienes deberían estar velando por eso, viendo y respondiendo no lo están haciendo. ¿Cierto, Patria? Sí, es una verdadera necesidad y urgencia. Los de arriba, los poderosos, ¿sabes lo que hacen, Chani? Intentan comunicarnos cosas que instalan Otras realidades en nuestra vida social Y nosotros No tenemos que caer en el error Que lamentablemente caemos Todos los días de reproducirlos Y de diseminarlos Entre los los nuestros Por eso siempre pensamos Que tanto Martín como la compañera Que fue entrevistada Son los que comunican Como mejor forma de resistir En este momento histórico de la patria Exactamente Así están... Eh, lo, los audios dispuestos Vamos a escuchar primero a Martín Lo que decía nuestro compañero Martín Velázquez Bayón eh, ¿Lo tenemos, J Estamos con Martín Velázquez Del Movimiento Popular Los Pibes Martín, contanos qué estamos haciendo hoy en la fila del hambre, acá afuera de Capital Humano, con todos los comedores y reclamos. Venimos a reclamar nuevamente el destrato, la, la injusticia que está recibiendo nuestro pueblo, el hambre que está padeciendo nuestro pueblo. Venimos a denunciar los comedores que hacen figurar en notas ficticias como fantasmas que vinieron a mostrar el trabajo que hacen, mostrar las direcciones, mostrar lo que realizan cada día estos comedores que según el Ministerio de Capital Humano que se dice que realizó un relevamiento de solamente 2.000, 2000 comedores cuando hay más de 44.000 en todo el país y dice que la mitad son fantasmas. Acá están los compañeros, compañeras que cada día se ponen al hombro poderles llevar adelante un plato de comida para algunos territorios que están realmente muy detonados. Hay muchos barrios en los cuales las familias están comiendo solamente una vez al día y la vez que pueden acceder a los comedores. Muchas veces tienen que acercarse los lunes a comer dos o tres veces porque el fin de semana no pudieron comer nada porque no estaban funcionando los comedores. Entonces, eso es lo que estamos viniendo a denunciar, venimos con referentes, compañeros que trabajan en cada uno de los comedores y merenderos y le decimos, acá estamos, va a venir un escribano en pronto donde va a dar una declaración jurada y va a afirmar que estos comedores existen y esperamos que después esa prueba también la reciba el Ministerio de Capital Humano. Bueno, qué fuerte lo que plantea Martín, ¿no? Por un lado dice, venimos a reclamar por el destrato y yo creo que hay algo más importante todavía, que él dice, existimos, somos 44.000, más de 44.000 y ellos solamente auditaron 2.000. O sea, están viendo la mitad no de la realidad cuando la realidad es completa y hay que eh, abordarla con completud estrictamente. Toda la cantidad de comedores que hay en todo el país, que son los que existen y los que dan esa vianda, ese plato de comida, ese alimento, que como bien decía Shani, es necesario y urgente. Así es, y de eso también hablaba nuestra compañera Karina, del comedor Alcoiris, y gracias eh, a Ale, Ale Coman, que está haciendo ahí la, las entrevistas en la calle. Escuchamos a Karina. Bueno, compa, decime tu nombre, sos del comedor Arcoiris, pero... Mucho, eh, ¿no? Yo soy Karina, pertenezco al comedor Arcoiris, eh, pertenecemos a las cuidadoras, aparte doy eh, fines en, en Arcoiris. Arcoiris nació en el momento más difícil de, de nuestro país, que fue en el 2001, y fue desde ahí hasta el 2024 que estamos, sigue funcionando con la diferencia que ahora lo volvimos a, a enlaburar porque a través de eh, de los socios urbanos pudimos le digo mejorar y ponerle le digo, techo, un techo le yo porque se llovía todo, pero nunca dejó de funcionar. Trabajamos le digo de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, porque se da también la merienda, y los días que tienen fines hasta las 6 de la tarde. ¿En qué barrio están, compa? Nosotros estamos en el barrio de Doxú, pero dentro de Danubio Azul. ¿Y hoy están acá en la gira del hambre, haciendo el reclamo? Nosotros estamos haciendo reclamo porque desde que asumió el gobierno, nosotros no recibimos más mercaderías solamente el único que nos da, nos da la mercadería es el municipio porque no se recibe ni mercadería, ni de nación, ni de provincia de ninguno de los dos y ya se hace es tanto el incremento de personas que están viniendo le digo, nosotros manteníamos primero a 180, ahora estamos dando casi 250 personas, le digo, de comer porque hasta los trabajadores ya no, no tienen, le digo no, el sueldo no alcanza para nada y los ves con la olla y tuvimos que bajar también los días de, de cocinar porque se cocinaba tres veces a la semana ahora se cocina dos porque la, no tenemos mercaderías y a pesar que todos hacemos una vaquita por la cuestión de las verduras y eso porque eso eso no dan solamente te dan papa y cebolla y nada más, pero nadie nosotros no cocinamos solo con papa y cebolla así que nosotros ahora estamos eh, se redujo, le digo, los días porque no, no hay mercaderías y el municipio tampoco te va no, ya no te puede incrementar más de lo, lo que tiene. Son muchos los comedores que Es mucha la necesidad que hay en Dock Sud eh, Muchos barrios populares Y bueno, a través de eso eh, Estamos obligados a salir acá a, a luchar A ver si el gobierno Comienza a tener un poquito de corazón Y darse cuenta que la gente tiene hambre Que tiene hambre Tiene que salir a caminar el territorio Pues si no caminas el territorio No vas a salir que la gente no tiene para comer que los chicos no quieren ir a la escuela porque tienen hambre no pueden ir a la escuela porque tienen hambre y si no tienen algo en el estómago todos fuimos alguna vez chicos ¿sabes que los chicos no van a poder digo. y los abuelos menos y se ha incrementado la cantidad de abuelos inmensamente que vienen sus familiares a buscarle la comida y los que no pueden se los llevamos nosotras porque hay muchos abuelos que están solos y no tienen para comer y no tienen para comer esa es la necesidad que se está viviendo hoy no tienen corazón y si no tienen corazón le digo no tienen corazón, le digo, para las personas que tienen hambre, no son humanos porque todas las personas algo, algo te tiene que mover ver, le digo a la gente no estamos, le digo, pidiéndole no le estamos pidiendo plata estamos pidiendo que le den los alimentos que corresponde que le den eso es lo que se está pidiendo Bueno, no. el, el, el gobierno no actual con esto de que no camina el territorio como bien lo decías que no, que no saben realmente no. la necesidad porque no pasan por esos lugares sí. los barrios populares encima mienten diciendo que lo, los comedores no existen te digo, ahí está te digo jamás el único que vino a hacer relevamiento a Danubio azul fue ferrallesi. ...porque lo que es este gobierno nunca está... ...porque si está... ...al horario que vengan ...se va a encontrar que hay gente... ...si hoy viene la mañana se va encontrar que hay fines de adultos... ...está la primaria, está la secundaria... ...están las chicas de obra... Le digo, ...están, le digo... ...estamos nosotras que quedamos excluidas... ...le digo, de trabajar... ...porque ellos piensan que ya no tenemos... ...porque pasaron por los 50 años... ...no tenemos derecho a trabajar... Eh, ...no tenemos derecho a trabajar... ...porque tenemos más de 50 años somos de descarte si antes nos sentimos excluidas hoy es peor todavía porque hoy directamente el, el gobierno nos sacó del sistema no es que estábamos por ahí, nos sacó directamente pero, y que vamos, que tenemos expectativa de vida de dos años nada más cuando tenemos 52 no nos va a pagar más porque te dicen dos años, esto te dura dos años y no tenemos derecho a cobrar pero el, el que tiene el, el socio comunitario como lo, lo que tenemos nosotros Le digo, si vos tenés un trabajo, te lo saca el gobierno. No es como volver al trabajo que le dice, tenés, podés tener tres sueldos mínimo Acá no. Si vos no estás dentro, tenés que tener la indigencia. y ¿Qué vamos a comer? ¿Vos podés vivir con 78 mil pesos? No, nosotros tampoco. Nadie puede vivir. Porque ellos, los el 78 mil pesos, es el kiosco que se van a comprar los chocolates, nada más. Muchísimas gracias. Nada más. Bueno, pintó la compañera Karina de el comedor arco iris de acá de Do pintó una, una descripción eh, muy clara acerca de la existencia de estas raciones que van en aumento que ya mencionó 250 raciones que seguramente son más y que seguramente exigen que haya comida en los comedores. Y además la inexistencia de esos relevamientos que hacen que ellos vean lo que quieren ver Y no vean lo que tienen que ver Que es la cantidad del pueblo caminante, del pueblo sufriente Del pueblo que va en búsqueda de resolver su vida cotidiana Ella mencionaba, y ahí en medio nos quebramos con Chani Mencionaba a los niños que están avergonzados ...por tener hambre... ...que no quieren ir a la escuela con hambre... ...que no pueden ir a la escuela con hambre... ...porque no no dan abasto... ...y los, los viejos, los mayores... no ...las personas grandes... Que, ...que también... ...se avergüenzan de tener que ir a pedir el plato de comida... ...pero es la única comida que entra... ...como bien decía Martín... ...después de un fin de semana... ...donde los comedores están cerrados... ...tal vez el lunes es el día de comer... ...a lo que hemos llegado... no ...a tener un día para comer... Es una vergüenza, da vergüenza Así es, vergüenza Pero seguiremos en la calle Exponiendo esto y haciéndonos escuchar Vamos a una tandita y volvemos pronto Locro Popular Este sábado 25 de mayo, día de la patria, venía a compartir un locro popular en el bachillerato popular Germán Abdala. Puedes hacer tu reserva al 11 23 61 18 76. 11 23 61 18 76. O también te puedes comunicar al 29742 18 147. 29 742 La porción de locro 4.500 pesos Si comprás dos porciones o más 4.000 la porción Y si encargás y ceñas mil Queda en 4.000 pesos cada porción lo recaudado irá destinado a seguir arreglando el espacio de trabajo Locro Popular, sábado 25 de mayo, de 12 a 14 horas En el Bachillerato Popular Germana Gala, Avenida Almirante Brown, 1127 La Boca Precios populares Locro Popular Locro Popular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 El Enfoque, un programa donde la cultura sos vos, somos nosotras y es el otro.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 FM Riachuelo, la 100.9. 100. Se deja todo antes de pulgar guantes. Seguimos, seguimos en vivo en Al Gran Pueblo Salud en esta FM Riachuelo un viernes super frío pero aquí estamos. Eh, como le prometimos también, tenemos eh, recuperando una entrevista que le hicieron a nuestro compañero Lito Gorelo, eh, secretario de Derechos Humanos de UTEP y coordinador nacional de nuestro movimiento popular Los Pibes, en el marco de lo que fue la inauguración, no la no sé cómo se dice cuando la, la largan al agua. Ay, bueno. Creo que se llama bautismo, me parece. Bautismo, sí, ahí está. Tengo cero, cero eh, noción de eso, pero sí escuchamos la, la entrevista y hay partes que quisimos compartir con ustedes porque habla de lo que fue esa actividad en concreto y también como siempre Lito eh, dándonos un poco de, de orientación y un poco de, del panorama de cómo está todo pero para empezar y para presentar esta nota habla eh, Lito diciendo dónde están y eh, por qué están allí así que escuchamos el primer audio Justo en el lugar en donde el río besa al mar, la Punta Raza es el lugar de, en donde la Bahía San Borombón termina aquí nomás, a unos pequeños kilómetros, eh, besando al mar y, y uniéndose al mar. Así que un lugar maravilloso para botar justamente una tercera lancha de una cooperativa de pesca artesanal. Por lo tanto, mirá en qué contexto, cómo no festejar un día como hoy. Pudiendo una nueva herramienta más De la economía popular Bueno, ahí lo escuchábamos eh, olvide decir que esto fue En el programa El Pueblo se hace escuchar Ahí uh -huh. en Radio La azotea En Mar de Plata Hacía esta presentación y justamente hablaba De la pesca artesanal Y los compañeros le preguntan Cómo se da ese trabajo en el territorio Y de eso hablaba también Gracias Mirá, acá hay temporada de variada y, y de corvina eh, Es una pesca artesanal que como muchas veces no se conoce Es la pesca que menos depreda Y la pesca que a la vez permite un pescado poco poco golpeado Por lo tanto, eh, es una pesca realmente apreciable Lamentablemente... Eh, la pesca artesanal, la pesca debería tener un sostenimiento mucho más efectivo para ayudar a las familias pescadoras que eh, todos los días, eh, inclemencia o no, salen a hacer el mango de cada día. Pero bueno, lamentablemente los monopolios de los frigoríficos tapan esto y muchas veces no se conoce, al mismo tiempo de que los compañeros y las compañeras están en el agua ejerciendo activamente la soberanía de nuestras aguas no así que sin duda da para todo un programa compañeros para que un día eh, cuenten un poco no solamente la historia sino el hacer cotidiano de familias pescadoras que con mucho esfuerzo hacen de día hacen de eso su vida no. Hacer la vida, ¿no? hacer Hacerse a la mar donde el río ves al mar y el mar ves al río y los pescadores eh, salen a ganarse ese pan eh, con el agua eh, alrededor y con esa proteína de calidad como son... Los, los peces que ellos pueden proveer a sus vecinos, a sus vecinas a su territorio así es y hablaba ahí de la tercera eh, lancha, entonces los compañeros decía ¿por qué hablas de tercer lancha? ¿Qué, ¿qué pasó antes? ¿qué aconteció antes? ¿qué eh, otras flotas tienen? y hablaba también un poquitito sobre eso Sí, sí, son de la misma cooperativa, la flota es eh, la flota patriota eh, sí. hemos inaugurado la patriota 1 y la 2 y esta tercera le estamos poniendo la cero porque en realidad para que sea una flota debería haber una inicial así que esta es la patriota cero pero en realidad es la tercer embarcación que vota la cooperativa eh, para para justamente para llevar adelante la pesca artesanal esencialmente en la bahía San Boromón Bueno, ahí en ese territorio tan bonito, tan hermoso... ...la Bahía de San Boronbón... Eh, ...en la cooperativa La Boya... ...que es la cooperativa de pesca artesanal... ...se bautiza nada menos que... ...la Patriota Cero... ...que es la patriota que da origen... ...y, y le pone el nombre a esa bellísima... ...secuencia de tres embarcaciones son las que todos los días los pescadores artesanales salen a darle la pelea a los monopolios de la pesca que vienen a arrasar, a destratar a la naturaleza, a nuestros bienes comunes y a quedarse con todo y acumular todo, porque eso es lo más grave de todo. No solo que arrasan con nuestros bienes comunes, sino que los acumulan para enriquecerse, no para distribuirlos entre los pobladores. Sí, de hecho de eso hablan en el próximo audio cuando le preguntan eh, cómo se comercializa de alguna manera, ¿no? Nosotros por ahí más vamos por lo que es el intercambio, ¿no? El que le llega al vecino y no que se vaya de nuestras costas a otras. Eh, y se explayaba un poco de lo que decías vos. Obviamente se copaba al hito y, y explicaba todo el detrás, ¿no? Que hay en, en las grandes empresas que a veces... ...no te dejan dar eh, competencia... ...que tampoco la queremos... ...lo escuchamos... ...el monopolio de los frigoríficos... ...hace que la mayoría... ...de la pesca realizada... ...se lo lleva al frigorífico... ...que pone los camiones de punta... ...se dicen... ...y a la espera de... ...las embarcaciones que vienen con el pescado... ...te ofrecen un precio... ...y prácticamente... ...el pescador es rehén de esa situación... ...en nuestro caso... La cooperativa ha podido, hace unos meses atrás, eh, lanzar una pescadería que funciona viernes y sábados en la zona de Pipinas y le vende el pescado al mercado de cercanía, decimos nosotros, ¿no? Es decir, que el pueblo de punta indio puede disfrutar de un pescado eh, económico, barato y a la vez de, de muy buena calidad esto lo hacen los viernes y los sábados hasta el mediodía Bueno, que claro que es en la descripción de esa distribución de los alimentos y de las proteínas de buena calidad y qué importante que es el trabajo y la elaboración la manufactura y todo lo que implica la distribución de ese de ese pescado Sigamos escuchando porque me parece que va a aclarar Bastante más, ¿no? Sí, habla ahora sobre Lo que A ver, lo que fue La, la cooperativa en sí Pero de que estas experiencias ya existen eh, Que no somos los únicos Ni los primeros Pero hay otros compañeros haciendo la misma experiencia En todo el territorio Sí, sí, yo no me voy a recordar ahora el nombre, pero sin duda en estas últimas en estos últimos años eh, incluyendo eh este este reconocimiento que desde el propio Papa Francisco viene hacia el papel que juegan los movimientos populares estos últimos años Desde el Ministerio de lo que antes era Desarrollo Social, antes que llegara este gobierno tiránico, bueno, se pudieron desarrollar y hay unas cuantas cooperativas que hacen vida en cada lugar eh, y de esto hacen su trabajo. ¿no? Bueno, así es. De esto, de la pesca, de la elaboración de estos productos del mar, de estos frutos del mar, no solo hacen su trabajo, hacen su tarea y hacen su militancia, porque también de estos proyectos productivos permiten y sostienen la militancia antes de en nuestra reunión de producción. Hablábamos de eso, ¿no? Cómo los proyectos productivos pueden ser el mejor soporte de una militancia activa, dinámica que no se desesperance, que no se entristezca y que no compre ese eh, discurso de desesperanzador que dan los medios de comunicación masivos que están hechos para destruirnos, para destruir la economía popular y los lazos solidarios y fraternos entre los que formamos parte de esta economía Exactamente, y con la con el mismo ímpetu, la misma eh, motivación Respondía el hito sobre si a veces dan ganas de abandonar la lucha Más en este contexto, ¿no? Eh, y él decía justamente esto mira eh, voy a empezar por el final Que no nos roben la alegría, ni los sueños, ni las esperanzas En particular les quiero decir a ustedes el ejercicio de una comunicación militante cercana a las peleas, a los sueños, a las utopías que nos damos los pueblos es fundamental en donde en este momento el enemigo se ha hecho de todos los medios hegemónicos y al calor de una teoría de guerras de cuarta generación, de guerras comunicacionales, de guerras cognitivas, profundizan esa hegemonía. Así que permítanme eh, decirles, compañeros arriba, que no nos quiebren la voluntad que es lo que quieren, arriba y sepan que la tarea cotidiana de ustedes es esencial para que eh, la lucha de los pueblos que tenemos por delante frente a una asimetría de, un, de una crisis mundial mundial, Eh, en donde eh, esa contraofensiva global restauradora de los poderosos, de la derecha, intentan llevar adelante un cambio civilizatorio y cambiarnos radicalmente un modo de vida. Pero los pueblos peleamos, resistimos y seguimos peleando y soñando en otro mundo posible, en una patria justa, libre y soberana, y darle por fin... Conclusión a un segundo tiempo emancipador en América Latina Así que muy por el contrario compañeros eh, Agradecer, felicitarlos y animarlos A que tenemos que seguir todos los días en la pelea Porque acá no se rinde nadie Bueno, una síntesis perfecta De ese proceso de liberación de los pueblos Que es con alegría no, no es con tristeza, no es con derrota En todo caso, si aparece algo del orden de la derrota eh, Nos exige un análisis y una planificación y un balance de ese suceso para seguir luchando No para eh, tener una lectura fatalista, derrotista, no agobiante Como si intenta esta contraofensiva global conservadora, capitalista ¿no? socavar nuestra capacidad de organizarnos esto es lo que no vamos a permitir y vamos a defender a capa y a espada así es, y hablando un poco de aquí en adelante, cuáles son los desafíos para los movimientos populares para la economía popular también se esplaya balito mira, los movimientos tenemos un desafío muy fuerte hacia adelante porque aquellos Valores y batallas que hemos dado tantas veces por los derechos humanos, por lo que fue la dictadura militar, por los, por los compañeros que nos antecedieron, por esos 30.000 compañeros que tantas veces gritamos presente. Hoy, ante este eh, cambio de paradigma que intenta el gobierno tiránico de Milley y Bullrich, eh, es eh, eh, muchas veces la subsistencia de todos los días. Una, una economía que emprolijan, pero una pobreza y una miseria que crece. Un proyecto de economía macro ideal para los poderosos y la continuidad de la concentración. Y un pueblo que en un país inmensamente rico nos vamos empobreciendo, nos van empobreciendo justamente para miserabilizar a nuestros pueblos para poder llevar adelante el saqueo en un momento difícil de guerras de nuevo tipo en un momento prácticamente en la puerta de una tercera guerra mundial los poderosos necesitan de todo lo que nuestras tierras en américa latina tienen recursos biodiversidad energía para eso miserabilizan a nuestros pueblos para achicar nuestra capacidad de resistencia de pelea bueno eh, vamos a estar en, en la calle en los proyectos productivos Y en la tarea de todos los días Con ese ímpetu y con esa fuerza De pelea, como dice Lito Con esa convicción Acerca de qué es La batalla que tenemos que dar Cómo la vamos a dar De qué forma y de la forma Obviamente más efectiva que sea posible Y dentro de esa batalla Además de los proyectos productivos El, el acceso a los, a los alimentos Como bien decía Chani antes En el en el corte decíamos como una mujer que alimenta a su familia y que hace y construye todos los días una olla popular sabe más que una ministra de un, una secretaría de capital inhumano, ¿no? Porque ella tiene el pulso perfecto acerca de las necesidades y del hambre de un pueblo. Es casi mejor que una ministra porque... Pulsa y entiende perfectamente lo que está necesitando su pueblo tiene la realidad en la palma de la mano en cada una de esos elementos y alimentos que elabora para eh, producir y cocinar un, un plato de comida Así es, así como eh, las compañeras que están con el oído, con el corazón, con la vista, en lo que necesitamos, eh, los que estamos al lado, como esto de vivir en comunidad, escucharnos, prestarnos atención eh, y también, por qué no, resolvernos entre nosotros cuando no deberíamos, cuando hay lugares y legislaciones hechas para resolvernos eh, por lo menos los derechos que tenemos y... Y también, más allá de eso, trayendo y tratando de cerrar lo que es lo que fue la actividad, eh, obviamente festejando, celebrando, abrazando a los compañeros que lograron esto, que es una verdadera flota, ya son tres eh, unidades que tienen, quisimos recuperar eh, una frase de Lito, separarla, ponerla en negrita cursiva uh -huh. y, y que todos podamos escucharla porque... Es motivada, es disparadora, abre debate, pero también eh, nos sigue motivando, ¿no? Porque cuando nos quieren pinchar, cuando nos quieren desmoralizar, eh, cuando quieren que sigamos en la queja, en la tristeza, en la lágrima, que no es lo que queremos, mucho menos eh, en este contexto, que ya de por sí lo intentan, intentamos que entre nosotros sosteniendonos no, no sea tan grave y... En vísperas de, de nuestro 25 de mayo, de nuestro también cumpleaños de nuestra organización, queremos quedarnos también con esta frase que decía Alito. Pero que no se equivoquen, este pueblo, aunque todavía parezca que no reacciona acorde al nivel de agresión, de a poco, desde el pie, desde abajo, sin prisa pero sin pausa, todos los días acumula en unidad, en organización, para tener una correlación de fuerza que nos permita, no tan solo cambiar un presidente, sino construir un proyecto distinto. Bueno, síntesis perfecta como siempre, construir un proyecto distinto, armarlo, y para eso, ¿quiénes hacemos falta? Todos y todas. No, no hay que hacer magia ni inventar cosas. Ningún personaje ni hacer ninguna pirueta o hacer un gran discurso con muchas palabras bonitas y falas nada de show no necesitamos ningún show necesitamos juntarnos, encontrarnos como hace Chani traer un bizcochuelo, traer un equipo de mate, conversar debatir, eh darnos indicaciones eh. Interrogarnos, cuestionarnos, dar debates, eh, conversar entre nosotros y acordar entre nosotros para darnos una organización. En cada UPT del, de este país, en cada unidad política territorial, hay este trabajo de organización. Unidad, vida en comunidad, organización. Los invitamos a, los invitamos a todos ahora a las 18 horas acá en la Madrid del 400, que va... Eh, a el participar el Padre Obispo Maxi, y obviamente les dejamos un gran abrazo a todos los operadores de la FM Riachuelo, un gran abrazo a los compañeros de Misiones, un, no lo voy a decir ahora, eh, un hermoso día a todos los compañeros que son, fueron y serán parte del Movimiento Popular eh, Los Pibes. A nuestras banderas obviamente ¿Algo más patri Sí, yo le quería dejar un saludo a los compañeros y compañeras de La Gráfica también Donde hay hermanos operadores y locutores y periodistas Que también formaron parte de la Diplomatura de Comunicación Popular En la que tanto Alejandro como yo nos formamos para estar acá en la radio Así es, un abrazo grande Nos vemos, nos escuchamos el próximo viernes un abrazo, un cariño especial a toda la familia Garrientos. Chau, chau. Abrazo. Se echó al monte la utopía Perseguida por breve Que se criaron en su rodilla Y que al no poder seguir su paso la traicionaron y hoy funcionarios del negocio de sueños dentro de un orden son partidarios de capar al cochino para que engorde hay utopías cabalgaduras que nos vuelve gigante en mi ni cultura nadie ay, ayudó a como el plan nuestro de eh. empaucadoras que encandilados ilusos y a los benditos por hechiceras y hace que ciego ve y el mundo hable por su perestima de lo que está mandado mande quien mande Hay un sofía incorregible que no tiene bastante con lo posible que antes que lleguen los perros será un buen hombre el que la encuentre y la cuide hasta que lleguen mejores días sin utopía la vida sería un ensayo para la muerte como te quiero, porque les alborotas eh.